A mí nadie me dio chance de escoger algún camino A mí nadie me dio chance de escoger algún camino Alguien me marcó el destino y yo no supe por qué Alguien me marcó el destino y yo no supe por qué Las cosas no han sido fáciles, tropezado seguido Las cosas no han sido fáciles Electro pesado seguido pero alguien que va a mi lado no me ha dejado caer pero alguien que va a mi Si sí. digo que si muerto La vida no ha sido fácil, alguien me marcó el destino La vida no ha sido fácil, alguien me marcó el destino Si de algo yo estoy seguro, es que no se equivocó. Si de algo yo estoy seguro, es que no se equivoco Será que Dios me acompaña y siempre viaja conmigo Será que Dios me acompaña y siempre viaja amigo cada que caigo otro pies la recompensa es amor cada que caigo otro pies por la recompensa es amor Vėl a